Compañeros y compañeras, vamos a hacer triunfar esta ley, vamos a ponerla en marcha y si no, tendremos que también avanzar para que esta ley se ponga en marcha y tengamos la ley que todos los argentinos y argentinas y los pueblos originarios de cada uno de los territorios, hemos trabajado y hemos luchado para que se ponga en marcha. Compañeros y compañeras, soy mutén. Marichi, huevo, a seguir luchando, diez veces estamos vivos, diez veces vamos a vencer.